Esto, esto en la línea la política, la incertidumbre, la, la, la, la, la, las posibilidades de todos, me eh, parece que bueno, este cambio va a ser un cambio eh, que obliga al, al que asume que hacer las cosas extremadamente bien, porque tener eh, más de 10.000 votos los dos significa que ha habido una polarización barba y que la gente lo va, va a custodiar lo que se hizo en Bolívar... Bolívar es un municipio muy moderno que tiene de, tiene de todo, eh, que es lindo, ciudad que eh, ha trabajado bien, que ha hecho obras importantes, eh, y eso hay que cuidarlo, y la gente lo va a cuidar, la gente, la gente eh, en Bolívar eh, es como que en ese domingo de la lesión eh, presta al municipio por un tiempo determinado, pero dice, mira que hay otro que hizo las cosas muy bien, este así que hay que cuidarse y bueno esa esa proyección me parece que este bueno veremos que lo que pasa tiene, va a tener que pasar algo, va a tener que tener las mismas eh características que, que tuvo el gobierno radical este, y, y no en cuatro años hay cambio nuevamente no este esto esto esto es lo lindo de la democracia lo de la política, ¿no?, que siempre da revancha, ¿no? Claro, los, eh, eh, digamos, el radicalismo no anduvo bien en las elecciones eh, últimas, digamos, eh. si hubiera sido usted, Simón, ¿usted cree que hubiera podido con Buca? Nosotros le ganamos a Buca, le ganamos a Lazo, le ganamos a, a, a Reina, le ganamos a, a, a todos los que estuvieron, ganamos cuatro veces la intendencia eh, no, no sé si lo hubiera ganado o no lo hubiera ganado eso esas son razón suposición, yo creo que sí íntimamente eh, creo que lo ganaba no lo tendría que decir ah, públicamente porque sería, sería un acto de sabiduría y es lo único que no tuve en, en, en mi vida política eh, bueno la gente quiere que estemos en contacto con ellos, que hablemos, que, que, que, charlemos, que les solucionemos los problemas, que, que, que puedan hablar con el intendente, que, que, que estamos hablando de una ciudad tal vez más chica que la barriga, por supuesto, ¿no? Tal vez en una ciudad ya de esa dimensión, no es fácil, aunque se ve y para hablaba con todos, Ramba eh, que... de la calle hablaba con todos eso lo valora mucho la gente este, lo valora igual o más que una cuadra de fragmentos eh, por eso las obras son importantes pero, pero la, la cordialidad y el trato con la gente también es importante donde ¿no? se siente segura donde se siente grave está el municipio presente. Bueno, eh, son estilos este, la política tiene estilos eh, como tiene eh, El teatro, como aquí eh, el deporte, eh, la política tiene mucho de teatro. Sí, el otro... Mucho, te... mucho, mucho es... de actoral, mucho de, de, de, de transmitir sentimientos, mm. de Usted va a trabajar en conjunto como senador representante de la séptima, pero también de, de Bolívar, su distrito, va a trabajar en conjunto por algún proyecto en especial con el intendente Buca. Bueno, mire, yo voy a esperar a ver este, si hay una convocatoria, si, si, si quieren que lo hagamos, lo vamos a hacer. Eh, ya sin, sin haber hablado con él, este, nosotros de esta, estas 240 millones de pesos que yo les decía, lo, lo, lo, lo peleamos como para que Bolívar, que es un municipio mediano, va a recibir cerca de 2 millones de pesos este, en el mes en de enero y febrero. Es eh, sí, decir, eso fue un trabajo nuevo. En, en, en el bloque como como si fuera mío así que estamos dispuestos a todo eso porque sabemos cómo se juega en la política y sabemos, las, este, eh, sabemos que sabemos que las cosas van y vienen este en en poco tiempo entonces yo lo que a mí me interesa sumamente es que sea un municipio ordenado que esté, eh, esté preparado para ejecutar cosas y una empresa social que, que, que, que maneja eh, posibilidades maneja recursos y que está en condiciones de, de hacerle pegar un salto económico o empresarial o, o radicación de empresas en, en cualquier momento entonces, un municipio parasitario que no puede pagar los sueldos que no, que no le paga a los proveedores que es, es, ese tipo de estado no nos sirve a ninguno ¿no? entonces por eso hay que cuidar este, es, es ah, ser efectivo como Estado, ¿no?